Bienvenidos sean todos aquí al Irarrol, estrenando este nuevo intro y también estrenando nuestro nuevo logo gracias a Juan Mendoza. Espero que les guste y si no les gusta por favor háganmelo saber para regresar a lo anterior, ¿verdad? Y también déjenme decirles que el programa antepasado recibí una petición y por eso les voy a mandar saludos a la familia Rivera en Sinaloa. Me imagino que son los únicos Rivera que existen en Sinaloa porque no especificaron más. Y bueno, también recibí la petición de poner una canción de Chava Flores Lo cual me dio una idea de que el Lirarol de hoy va a ser de puras canciones cómicas Porque si saben, Chava Flores es un cantautor cómico Y bueno, déjenme darles una pequeña introducción Vamos a poner enseguida una canción de Chava Flores Nada más para decirles que Chava Flores es el cantante de la Ciudad de México El que le cantó a toda esta ciudad y todas sus canciones A pesar de que las compuso hace mucho tiempo, siguen siendo vigentes hasta el día de hoy Los voy a, no los voy a entretener mucho porque voy a poner también la misma introducción que Chava Flores deja en esta canción que dedico yo con mucho cariño a mi amigo Mike Contreras y a mi amigo Juan Mendoza y los dejo con esto, regresamos después de un momento. Ustedes saben que yo soy un compositor de canciones que tratan de reflejar el modo de sentir del pueblo de la Ciudad de México. ¿Cómo somos? ¿Cómo vestimos? ¿Cómo comemos? ¿Cómo vivimos? ¿Cuáles son nuestros sucesos? ¿Cómo son nuestras cosas, nuestros vestidos? No puedo pasar desapercibido cómo hablamos. El 80% del mexicano capitalino es alburero. Somos albureros. ¿Cierto o no es cierto? Hay otro 10% sin agravar a los presentes que nada más habla puro albur, no habla de otra manera. Y el otro 10% para completar el 100% Ese no lo habla, lo piensa, es peligroso Cuida que Lo anda traduciendo no. La gente que desconoce lo que es el albur Dice que es una forma Lépera So es Obscena de hablar del mexicano Y mienten como un lobable. Eso no es cierto Pudo haber sido esto Cuando no teníamos conciencia de lo que hacíamos, ahora tenemos conciencia El albur es la forma más ingeniosa de hablar del mexicano Somos los únicos en el mundo que hemos podido destrozar el idioma de Cervantes en esta forma Nadie lo ha hecho, ni con la sabiduría e inteligencia con que lo hemos hecho nosotros Somos así, miren, ¡Ah! el albur es una cosa de trueque Hoy vienes, vas, tú, tú, te digo, me dices, tú, el rebote y el contrabote, y el último que habla, gana. Por supuesto que el albur habla de sexo, pero ya les digo, ya tenemos conciencia de lo que es el sexo. Ya sabemos dónde está, quién lo tiene, quién no lo usa, hasta sabemos para qué sirve. ¿Cuánto vale y cómo se puede regatear por él? Todo, todo lo sabemos. Ahora, si sirve para divertirse, para reírse, más mejor, ¿no? Por eso yo defiendo lo que es el albur, porque es un una parte del idioma nuestro que debe pasar al folclore. Debe señalarse como folclórico, porque es tremendo. Este documento que yo hice dedicado al albur, lo intitulé. la tienda de mi pueblo y dedico gracias, la letra con todo respeto a los caballeros la música con todo mi cariño a las damas porque no van a entender otra cosa sin embargo les suplicamos que si el caballero que está junto no entiende le expliquen ustedes porque están más enteradas que nosotros ustedes son los que lo piensan a los intermedios nada más el argumento que también aguanta tuve una tienda en mi pueblo, precioso lugar, te vendía de un camote de Puebla, un milagro a Zambuto, pitos, pistolas pa' niños, que hacía yo comprar, pa' tu cruda una panza, o te inflaba una llanta al minuto, Aros, argollas, medallas podías adquirir. Un anillo, un taladro, petacas, tu cincho de cuero. Te enterraba en el panteón, te introducía en el cajón. Antes con un zapapico te abría yo tu agujero. Quedabas para alquilar a alguien que fuera a llorar, mientras lloraba, alumbraba con vela tu entierro. Fin del comercial de Jardines del Recuerdo. Leche Le tu té, chocolate tu avena o café. Te sacaba las muelas picadas, dejaba las buenas. Pasas, el chico zapote, picones con miel. Había métodos, tubos o huevos o platos o leña. Desde Apizaco a Yocotes mandaba traer. exportaba el chipotle en cajones también la memela chupones para el bebé de un agorero hasta un buey chochos y mechas, bizcochos tiraba rayuela el día de madres vendí uh, lo que el día 20 metí nabos, zanahorias, ejotes y chile en cazuela, plumas en sacos de lona o de juer, había lomos y tallos de rosas, mangueras y limas, mangos, mameyes, cojines, trasteros de aquí, Había zumo de caña, metates, tompiates, tarimas. De un embutido a un chorizo podías tú llevar. Longaniza de aquella que traen los inditos de fuera. Te acomodaba al llegar en mi hotel particular. Tres pesos más te sacaba por la regadera. Pero un buen día me perdí, y hasta mi tienda vendí. Solo salvé del traspaso la parte trasera. Tuve una tienda en mi pueblo, precioso lugar. Sin duda Chava Flores fue un genio en su momento y la verdad a México le hacen falta cantantes como este. Bueno, vamos a seguir con un grupo argentino que se llaman Les Luthiers, otros que también ya son muy muy viejos. Este Si pueden buscarlos en, en internet, búsquenlos porque sus videos son muy chistosos. Y les dejo esta canción que se llama Perdónala, una canción que me imagino a los hombres algún momento nos va a hacer sentir identificados con ellos. Pero pues bueno, los dejo con la canción para que ustedes la critiquen. Regresamos después de escuchar a Les Tears con Perdónala. No me agrada estar sufriendo. Ciertas cosas no deben olvidarse. Perdona la, perdona. Es dulce te fue fiel, es una dama Perdona la, perdona. Seguro que aún ella te ama. Quería con este seguir viviendo Lo que pude perdonar, lo he perdonado Esa tarde cuando ya se estaba yendo Confesó que ella nunca me había amado Perdónala, no obstante Regresa aquellos besos como miel te fue constante y toda la vida te fue fiel. No querría con Esther seguir viviendo. Nuestra vida fue amarga como hiel. Esa tarde cuando ya se estaba yendo, confesó que ella nunca me fue fiel. Dale. Compréndela, la calma Fueron solo veinte hombres hasta ayer Y piensa que en el fondo de su alma Esa muchacha es una dulce mujer No querría con Esther seguir viviendo Ya no puedo perdonar a esa muchacha Esa tarde Cuando ya se estaba yendo, me persiguió por la casa con un hacha. Tolérala es solo una muchacha. Conviene que unos días no se vean. Las mejores parejas se pelean y casi todas se persiguen con un hacha. No querría con este. seguir viviendo, mis amigos nunca fueron de su agrado, esa tarde cuando ya se estaba yendo, opinó que eran todos unos vagos, olvídala, debes olvidarla, de esa bruja por fin te liberaste, pero cuéntanos antes de olvidarla. que fue lo peor, lo que no le perdonaste. Lo último que hizo fue tremendo, eso sí que no puede perdonarse. Esa tarde cuando ya se estaba yendo, decidió quedarse. Bueno, la siguiente canción es de un trovador que junto con Pablo Milanes y con Silvio Rodríguez empezaron este movimiento de la nueva trova. La diferencia es que este trovador empezó después a experimentar en más géneros como lo vendría siendo el bolero y el flamenco, pero también tiene la particularidad de que todas sus canciones buscan ser cómicas. Y la canción que les voy a poner, aunque me van a perdonar que no tenga las guitarras a las que están ustedes acostumbrados, Este, es muy simpática y es un bolero y espero que les guste este trovador que se llama Alejandro García y se dice llamar virulo así que regresamos después de esto y la canción se llama Mujer Perjura un bolero en carne propia mentiros mujer que me engañaste con los ojos ardientes que me clavaste brillando como estrellas para mi mal y tenías un ojo de cristal tú me hiciste soñar y mis anhelos se enredaron obscenos En tu pelo, hoy que sé la verdad, perdí la calma, pues al fin descubrí que eres calma. Me mentías, tú eres pura cirugía, como fuiste tan cruel, mujer perejuta, que también me engañaste con tu figura, con tus anchas caderas y con tus senos que al final resultaron ser rellenos. Con tu boca sensual y tu sonrisa Se fueron mis amores como la brisa En tus dientes perfectos murió el hechizo Pues al fin resultaron ser postizos Yo podría perdonar propio nombre me mentiras seguiremos los dos por distintos caminos llevando el corazón desierto el destino es así incierto adiós adiós roberto Y bueno, ahora vamos con un trovador que sí toca trova. este Ya lo puse en el programa pasado, este es Fernando Delgadillo. Vieran que este trovador en sus conciertos hace comentarios que sí dan mucha risa, lo que sea de cada quien. Y cuando pone un disco en vivo, este, también llega a grabar partes de esos comentarios. Y pues, la verdad, hacen que los conciertos sean amenos y sean más fáciles de llevar. este Lamentablemente, no les voy a poner el comentario que venía... En esta canción, porque en primera no era tan gracioso Y en segunda se anteponía con otra canción este, Por lo tanto, nada más los voy a dejar con la pura canción Y esta canción se llama La función de las 6 de Fernando Delgadillo Regresamos en un momento Se trata de un estreno, oh, hermanos Todo empezó cuando en el cine me senté con mi bolsa de palomitas Traía repletos los bolsillos de gomitas y lunetas, mi refresco, un helado y un cotoc Me había metido con la mejor intención de ver un filme divertido La sala estaba llena y todos nos sentamos a un rato de san humor Algo después del intermedio la película no era ni medio buena El cimentero se ocupaba en bostezar de aburrimiento y de calor Noté que un niño de adelante se comportaba de una forma incorrecta Iba arrojando palomitas hacia atrás por donde me sentaba yo Yo aventuré el primer disparo solo por probar la vieja puntería Me hacía falta un poco de práctica y creo que a quien le pegué fue a su mamá Mujer de poca seriedad que respondió vengándose de la ofensiva Que luego de una breve ojeada comenzó a arrojar palomas hacia atrás Unos misiles esporádicos de aquí y otros de allá dieron la idea Que había un montón de gente armada que esperaba ver también algo de acción y en la pantalla la película no daba para interesarse en ella y un pistachazo entre los ojos siempre te anima a exigir satisfacción un tipo que iba con su novia decidió ponerle un alto al tiroteo y regañó unas jovencitas insultándolas y haciéndose notar pero mi voz entre el tumulto designando lo ordenó se abriera fuego Fue fusilado varias veces y su nena y él tuvieron que escapar. Después del incidente, varios indecisos fueron por su propio parque. Otros lo recogían del piso para dispararle al público al azar. Mientras los bandos consiguieron agrupar de atrás contra los de adelante. Primidos y desinformados, se animaban también a participar. Herido por la espalda, cuenta, no me di que la película acababa Me sorprendió la luz arrojando un certero cacahuate japonés Ya iluminados nos sentimos algo incómodos de seguir la batalla Y a toda prisa me dirige a la salida para no dejarme ver Y así salí apenado y con mi ancha sonrisa de la función de las seis Y bueno, la última canción de este bloque va a ser otra vez de Chava Flores, nada más que no está interpretada por él. De hecho, déjenme comentarles que Chava Flores ha compuesto muchísimas, pero muchísimas canciones, más bien compuso porque ya falleció, y más de la mitad nunca fueron grabadas por él y fueron grabadas por otros artistas como fueron Pedro Infante, Tintán, Robert Schwarzman, Oscar Chávez, Dewa, en fin, una infinidad de artistas que interpretaron sus canciones Y esto solo nos habla de la calidad que tenía este compositor. Y bueno, la canción que les vamos a poner ahorita se llama Amor de Lejos. Para esta canción les pido que piensen mal, porque de eso se trata. Y van a ver que van a encontrar una nota interesante en esta canción. Y va dedicada a todos los despechados, porque es la manera en que nos sentimos después de que nos cortan, o que nos mandan al carajo, o de que tenemos una mala... Experiencia con alguna muchacha Así que les dejo esto amor de lejos Para todos los hombres despechados Enojados que quieren venganza Regresamos después de esto Sin disimulo puro cuerno te pido a ti tu ser conserva metros de infierno que ayer te di mi amor te deja por ser perversa por ser cobarde mejor ve y vuelve a la tarde pues te repito que es mucho mito Lo que traes en ti Amor de lejos es de, es de pensarse No piensen mal Busque el caudillo Que tu funesto calor Tendrá Cuando lo encuentres No me la cambies No oiré tus ruegos Pues por mis puros gustos cariños nuevos a mis entregos ya me vendrán siempre recuerda que vales poco como mujer ni quien discuta que eres muy tonta con tu querer y te repito mi pelado y tremendo orgullo, que una vez fue tan tuyo, sin más ni nada, una tostada si vuelve a ser Guadalajara. Espero que les haya gustado la sección de canciones que tuvo este Ligarrol cómico. Y les prometo que si les gustó, va a haber una segunda parte. No va a ser el programa que sigue, pero les prometo que muy pronto vamos a volver a escuchar canciones de estos grandes artistas cómicos. Y pasaremos un buen rato después de esto. Bueno, les voy a dejar con esta melodía que sigue: es de un cuarteto italiano que se llama Eon Guitar Quartet. Este cuarteto de guitarras La melodía no es de ellos, es de un compositor brasileño Que no conozco su nombre Pero es muy alegre Es muy muy movida Y va acorde con lo que escuchamos Ahorita, porque pues al fin de cuentas eh, Escuchamos puras canciones alegres Y la melodía pues tenía que ser alegre ¿no? Los dejo con esta melodía que se llama A Furiosa, y les recuerdo Por favor que cualquier comentario que tengan Lo publiquen, y si no Pues pueden mandarme un mail A fernando.quiborredo.tk Este, poniéndome sus sugerencias, si les pareció la, la nueva imagen que tenemos en Lira Roll, o cualquier cosa que ustedes tienen sus frustraciones y a lo mejor lo conseguimos sacar con una canción, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, les deseo que pasen una linda mañana, tarde, noche, o lo que sea que estén pasando en este momento. Se despide Fernando Rodríguez, hasta la próxima.